Su apelación al préstamo de 15 millones de dólares por parte de los Países Bajos al violentar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el derecho a consulta a los pueblos indígenas se debió a la consulta ilegítima realizada a la empresa DESA, a una organización gubernamental y a una Secretaría Gubernamental de Asuntos Indígenas y Africanos en lugar de consultar a los pueblos directamente afectados. Berta Cáceres denunció también al exministro del CERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuellar, de ser testaferro de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, al juramentar que no existía el pueblo lenca en Río Blanco, ya que no había ningún documento que hiciera constar la existencia de miembros de esa etnia en esta región, y que debido a esto fue puesto por el presidente Juan Orlando Hernández como fiscal adjunto para blindarlo legalmente por todo el daño hecho por las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, anteriormente llamadas ciudades modelo, empresas mineras, hidroeléctricas, etc., a los pueblos, tierras, flora y fauna afectados en el país.